¡Oh, qué temazo este! Estábamos aquí disfrutando Creo que era ahí el Richard el Gabón Buenas noches, Gabón, a todo el mundo Esta eh... música de continuidad que ponemos Pues para un poco Entrar en calor, calentar motores De lo que se nos avecina ahora Para ir ambientando, ¿verdad? Ir ambientando ahí esos sonidos negros A mí me han ¿no? dicho que hoy Sí eh, Iba a disfrutar de la música Vas a disfrutar Sí. Porque yo sé que hoy lo que vamos a escuchar te va a gustar. Bueno, y espero bueno, sí. que guste a todos los demás también, a todos los que nos escuchan. Sí, sí, sí. Bueno, sí, ¿qué a... tal? Hemos estado una semana ahí de vacaciones, ¿no? Sí, sí, sí. No teníamos tiempo, sobre todo tú, ¿no? <risa> La verdad, no me da culpa. No me dio tiempo a... Bueno bueno, bueno, bueno, bueno. Aquí como no vivimos de, de lo que nos gusta, es una pena, no vivimos ya, de lo que ya. nos gusta, de lo que nos apasiona, Pero tenemos, bueno, lo nos sentimos queda. mucho, la verdad Hombre, y... Yo cada vez que no vengo aquí a los estudios de Sin Chilic, pues... Hostia, tengo ahí como un vacío Sí, yo también, yo también eh, Pero bueno, hoy estamos aquí, otra es vez Es lo importante ¿Otra Es vez? lo importante y, y nada... Te Quiero esta. quiero que me des en la cara con la cara? con sí, quiero sí, que sí, la con, la con, con esa música no, con la mano ah, abierta vale, vale. No, Con esa música quiero que me des en la cara bien ahí. Pues yo sí, sí, sí, sí, sí, pero bueno, antes vamos a hacer las cosas con fundamento y arrancamos con la presentación con la sintonía de siempre, ¿no? Eh, que hombre, no falte. Eso sí, por supuesto, claro. Que no falte. Pues claro. eh ahí los técnicos de sonido ya Venga, preparados marcamos. vamos allá Efectivamente, estamos en otra sesión de Calescal de Sol. Como siempre, nos dirigimos y saludamos a todos nuestros amigos y amigas que nos escuchan desde Zaragoza en Radio Topo, Radio Gallinera en Valencia y, por supuesto, a la gente de, de aquí, de Rentería, de Ollarchun, Pasajes, Bilbao, Donosti... Bueno, porque aquí nos podemos escuchar, nos pueden escuchar desde cualquier punto de... Del mundo ¿Lo vais acá? Del así, mundo entero Así o, o es Hoy en día es. con el tema de internet los Cogen el Cales Cales Soul meten en, Se meten en Google Venga, un podcast de Cales Cales Soul Y van a pasarlo de cine Eso quiere decir que no solamente Desde, desde las zonas más cercanas Donde estamos ahora retransmitiendo En directo, que también sino también, pues eso Pues, eso, pues nada, oye, podcast Cales Cales Soul Nada Y ya está, así de sencillo Así de sencillo, así de sencillo Pues nada eh, Hoy vamos a hablar sobre un... Bueno, a ver, el sello en sí eh, Del que vamos a hablar Es un sello de blues, de Riemann Blues eh, Que surgió a principios de los años 70 Y que lo que hizo fue un poco relanzar O descubrir la, las carreras de, de muchos artistas de, de blues gaisca Algunos de ellos ya se una tinta que, que te gusta. Eh, seguro a mí Antes te he dicho alguno así fuera del micrófono y uh -huh. se te han puesto los ojos chirivitas. Sí, bueno, a mí siempre me gusta el blues y O sea, es decir, hoy vamos de blues. Muy bien, muy, muy bien. Muy de blues. Muy bien y eh, además lo relacionamos siempre con el sol no un poquito sí, ahí. Tiene algo, tiene ahí anda la aquel, cosa no sí, ahí sí, anda sí. la cosa pero hoy nada hoy blues puro y duro y, y artistas como la copa de un unmpido pues para mí genial eh, y dime david con que vamos a comenzar primero la fanfarre ah la fanfarra a ah, la fanfarre ah. venga oye el carlos fanfarre ah Fanfare. La fanfarre y arrancamos ya Y os cuento, porque cuántas historias de personajes famosos en el mundo de la música Comenzaron en una visita a un bar amenizado por una banda de jazz o de blues Así es la historia de un joven fanático del blues que quedó impactado al escuchar en vivo a Mississippi Fred McDowell y que con tan solo 23 años creó un serie de discográfico Para poderle grabar un álbum a su banda de blues favorita En el año 1968, Bruce Iglauer, un adolescente nacido en Cincinnati, llegó a la ciudad de Chicago, en donde visitó la famosa tienda de discos Jazz Récord Mart, propiedad del mítico productor y empresario Bob Koster, fundador del famoso sello de grabación delmark Records. Normalmente, Iglauer visitaba la ciudad de Chicago para ver shows de blues, sin embargo, sus visitas fueron más constantes cuando conoció de manera personal a Koester, quien se convertiría en su gurú musical. Koester admiraba la pasión por la música que tenía Higgler, por lo que cuando se mudó definitivamente a esa ciudad en el año 1970, lo contrató como empleado introduciéndolo al mundo de la música como asistente en el estudio de grabación, en donde Bruce pudo convivir con las estrellas de Bruce de ese entonces, viendo nacer álbumes que al paso del tiempo se convertirían en grandes clásicos. El amor de Blues y Glower por Hound Dog Tyler y su banda The House Rockers nace de las innumerables visitas que hizo al bar Florence Lounge, en donde tuvo la oportunidad de escuchar el poder de la banda, sobresaliendo el slide de Theodore Roosevelt, mejor conocido como Hound Dog Tyler. Fanático de Hound Dog y su banda, quiso aprovechar su posición como asistente en Delmarc Records, proponiéndole a Bob Coaster grabarles un álbum, negándose este último a hacerlo, por lo que el frustrado, frustrado en el intento, Bruce reúne todos los ahorros con lo que con lo que contaba en ese momento y junto a Hound Dog se, se emprenden a la aventura de grabarle un álbum en el año 1971. Una vez grabado y mezclado el máster del álbum, y Glower encargó la producción de mil piezas, él mismo de vendió de manera personal en su vehículo en donde echó a la cajuela un aparato de aquella época para reproducir el álbum mostrando y promocionando a la banda. Ese álbum, grabado de manera rústica y accidentada, fue el origen de uno de los sellos más, más famosos en la historia de la música, Alligator Records. hoy vamos a hablar de aligato récord hemos bien, escuchado ahora un tema de handok taylor que yo sé, alguna vez he oído que te, te gusta mucho este, sí, hemos empezado bien Me gusta hemos, empezado, mucho. Sí, sí. hemos empezado bien este este disco bueno, aligato récord mejor dicho eh, bueno, pues empezó con este con este artista de, de blues pero luego entre la nómina que disponía en el catálogo de artistas que ...que engordaba a Ligato ...pues gente como Soul Shields... ...aunque vamos a escuchar... ...Big Walter Horton... ...Fenton Robinson... ...o una de tus admiradas, Coco Taylor... ...eso es, me gusta mucho... ...de Coco Taylor no vamos a escuchar nada de adelanto... ...pero bueno, los que vienen... ...los que vienen aquí hoy a Calescale Soul... ...eh... ...ah, pero yo ah, te dime, voy dime. a decir una cosa... ...yo sí he traído algo de Coco Taylor... ...bueno, pero a Ligato... ...eh, no. sí, de Ligato, sí... ...bueno... ¿En serio? Creo que sí, creo que sí, en las grabaciones es de Alligator, pero bueno, luego te lo digo. Luego, luego, lo... pues ya qué casualidad. Bueno, pues eh, esta es la presentación del programa de hoy de Alligator Records a través de... de bueno, este, Hound Dog Tyler, como decimos, fue el causante, digamos, de la creación de este sello, Alligator Records. Y Hound of Tyler, ¿qué decir? Pues que es un tipo que nació en Mississippi en el año 1915. Comenzó a tocar el piano a los 20 años y posteriormente se pasó a la guitarra. Después de un encuentro desgarrador con los eh, famosos, entre comillas, y desgraciadamente conocidos como Cuckoo's, Cuckoo's Clan en el año 42, y de hecho le quemaron una cruz en su jardín, se mudó al norte de Chicago donde actuó en famoso mercado al aire libre de Maxwell Street, compitiendo por las propinas con un tal Maddie Waters, que seguro que os sonará, y Robert Nighthawk. Se le apodó el hombre de los seis dedos, pues una malformación congénita le dotó de un sexto dedo en ambas manos. El tercer álbum del que hemos extraído este primer tema que acabamos de escuchar eh, se ha titulado Beware of the Dog, Y fue grabado en vivo en el año 1974, pero no fue publicado hasta el 76. Este álbum, Beware of the Dog, se publicó un año después de la muerte de Hound Dog Tyler. Eh, dos de los temas fueron grabados en la Universidad northwestern y en el 18 de enero del 74. Y el resto de los temas de este LP, de este álbum, fueron grabados en directo en el smiling Dog Salon en Cleveland. Entre el 22 y el 24 de noviembre de 1974 Vamos con el segundo tema de este álbum Titulado, eh, es una versión por cierto eh, ¿no? Dust My Brom es de El Mujer Dust My Brom sí, ¿no? eh, Me suena pero sí, eh, sí. Sí. por supuesto que me suena Es muchísimo. una versión que Handog taylor yo creo que hizo del de, de tema de El Mujer Dust My Brom I got three shows tonight, honey, we're going to have some fun until five o'clock at eight if the public is going to stop, because I don't care. Hey, <laughs> Este tema Dust My Brown Una versión que hizo Handog taylor de Elmur James Y vamos con el siguiente Artista del catálogo Alligator Records Charlie Musselwhite Armonicista, cantante Compositor y guitarrista de blues eh, Toda una leyenda viviente del blues Para Musselwhite La armónica es el instrumento más parecido A la voz humana que existe, puedas hacerla gemir, que se sienta feliz o que llore Es como cantar un blues sin palabras Esto como no digo yo, te lo dice nuestro siguiente protagonista, Charlie Muswell Sus grandes etapas pasan por Mississippi, que es donde nació en Memphis, que es donde eh, de adolescente trabaja como excavador de zanjas Albañil y corredor de alcohol ilegal En Chicago, que es donde se formó musicalmente junto al Gran Madigotas, holly Wolf a principios de la década de los 60 y California A lo largo de los años eh, ha lanzado multitud de álbumes en una variedad de sellos que van desde el blues puro Hasta la música que mezcla elementos de jazz, gospel, Tex-Mex, música cubana y otras músicas de del mundo bueno, tío, Este Charlie Moose Wilde la daba todo sus compos sus composiciones, algunas incluidas en este álbum que estamos utilizando aquí en Kales Kale Soul, pues a menudo son autobiográficas y las interpreta con una sólida voz que nos cuenta los tiempos difíciles que han dominado gran parte de su vida. Hemos elegido el tema el primer tema de la cara a, de la cara A titulado The Blues Overtook Me. tema que acabamos de escuchar The Blues Overtook Me Una eh, maravilla ¿te gustado, David, Yo sí, sabía. sí me ha gustado sí, Yo sí. sabía que te iba a gustar porque sí. a ti que te encanta tocar la armónica Sí, me encanta, me encanta de la armónica. Sí, me encanta esa precisión que tiene esta gente eh, armonicistas que aspiran y soplan Y la clavan, la verdad Es bueno, que pues es una maravilla Este señor eh, En el año 1990 Publicó este El disco en el que está incluido Este primer tema que hemos escuchado uh -huh. Titulado Age of Airps, ¿no? eh, Ace eh. of Arps de... ¿No? Ace As, As, de... de... As de armónicas As de armónicas está, está muy bien el título, la verdad <laughs> pues eso es. Bueno, pues vamos a escuchar un segundo tema este tema ha grabado el, el disco publicado en el año 1990 y fue además uno de sus álbumes más vendidos eh, a decir verdad eh, musssell white re regresaba cuando grabó este álbum de un periodo un tanto oscuro lleno de incertidumbre que había durado pues eh, pues nada casi nada 20 años donde la bebida desgraciadamente dominó su vida pero a finales de la década de los 80 y ayudado por su esposa Henrietta, que es precisamente, estoy viendo aquí, que es a la primera a la que dedica, le da las gracias en la contraportada de este disco, pues gracias a su mujer deja la bebida y reinicia sus conciertos en vivo. Eh, como pone en la contraportada del disco, esta es la mejor banda que he tenido, proclama nuestro protagonista, Lo cierto es que no eran unos músicos reclutados para la ocasión, sino un grupo de músicos que ya habían tocado con, con Charlie Musselwhite en la década de los 80. Bueno, vamos a escuchar el tema para despedir ya a Charlie Musselwhite, titulado Reverb Hip Mama. Bueno, pues vamos a adelante con nuestro siguiente protagonista dentro del catálogo de Alligator Records, Sonny Terry. Sanders Terrell, conocido como, decimos, como Sonny Terry, fue un músico de blues y folk, nacido en Georgia, caracterizado por su enérgico estilo de armónica de blues, que con frecuencia eh, también incluía gritos y ocasionalmente imitaciones de, de trenes y carro y cacerías de zorros. Ahí es nada. Estuvo activo entre el año 1930 y 1980. Su padre, un agricultor, enseñó a tocar la armónica al estilo blues cuando era joven. Sufrió lesiones en los ojos y se quedó ciego cuando tenía 16 años, lo que le impidió hacer el trabajo agrícola, por lo que se vio obligado a tocar música para ganarse la vida. En 1941, Terry estableció una relación musical duradera con el cantante Brownie McGee y grabaron numerosas canciones juntos. El dúo se hizo muy conocido entre el público blanco durante el renacimiento de la música folclórica de las décadas del 1950 y 1960. Se convirtió, por tanto, en un músico de sesión muy solicitado que colaboró con artistas tan populares como Lyrith Belli, Woody Guthrie y Pete Seeger. Desarrolló una carrera como actor de televisión y cine, que vamos, aparte de cantante actor, a su estilo de armónica, agudo y penetrante, se le denominó Bupin, vamos con el tema de este disco publicado en el año 81 en el sello Alligator, el tema se titula I Got My Eyes On You My Baby Says She She trying to do me wrong Me ha, gustado, bueno. me ha gustado me ha Sony gustado Terry Este tema El primer tema eh, De la cara A De este LP Titulado eh, Ahora os vamos a hablar un poquito de él Booping Lanzado en el nuevo En principio se lanzó en el Sello De, de un tal Jody Winter Que seguramente os sonará Titulado, el sello se llamaba Mad Albino Disc. Se publicó con una tirada muy pequeña en un vinilo de, de color rojo. En el año 84, el sello Aligato Records lo publicó en los Estados Unidos, pues dándole un poquito más de, de, de tirada, ¿no? Fue el último álbum de estudio de Sonny Terry y de esta manera pues culminó una carrera brillante de este LP, eh, Johnny Winter toca las guitarras eléctricas y acústicas, además del piano. Llamó a Willie Dixon, a agarrar a Dixon para que tocara el contrabajo y en la batería se sentó Steve Homnick, quien eh, ya había trabajado con Sonny Terry en los últimos durante los últimos tres años y quien le propuso a este grabar un disco como colofón a su carrera del consentimiento de Sony Terry se puso en contacto con Johnny Winter y es así como empezó todo tras la grabación Terry le llegó a comentar a Johnny Winter que este él, era su disco favorito Winter ya había producido por cierto en el año 77 para Grand Maddie Waters el álbum Heart Again y en este caso eh, también le dio libertad a Terry para que expresara su sonido como él lo consideraba Eh, vamos pues con el siguiente tema, con el segundo tema de este álbum de Sonny Terry y de esta forma le despedimos y titulado Who We Baby. The thing we did <música> That sounds good to me. Woo! Well, I love you, baby, gonna tell it everywhere I go. Well, I love you, baby, gonna tell it everywhere I go. Well, if you leave me, honey, you'll know it's gonna hurt me so. Gonna tell her well. the well, I love you baby gonna tell her the way Where she knocks me out the way she wear her espacio dedicado al género que siempre cotiza al alza El rincón del luz aquí en Cales Cale Sol pues aquí estamos otra vez en esta ocasión seguimos con el blues que nos ha oh, puesto la Hoy dos al rico del blues. Hoy, hoy está es. hoy, esta hoy estamos en el Todo espacio blues. del blues. En el espacio del blues. Total, sí, sí, sí. Eh bueno, yo agradezco eh, este estilo, siempre me gusta lo que nos lo que pinchamos aquí, sol, etcétera, pero bueno, la verdad es que hoy pues me han dejado totalmente sorprendido con tanto blues y bueno pues yo eh, hoy he elegido eh, un tema de mi querida eta james que algún día ya os he hablado de ella y en esta ocasión eh, pues he optado por un tema que se titula Spoonful que yo creo que el primer tema que escuché de Spoonful fue el de Eric Clapton uh -huh. Eh, aquí nos pone eh, Entre paréntesis Dixon Pues ya sabes, es el Dixon ¿no? Ese, ¿no? <risa> a, ¿A, a quien se refiere A, a Willy Dixon, Willy Dixon sí. Que por cierto No lo hemos comentado En el, los dos temas anteriores de Sonny Terry Willy Dixon es quien toca el contrabajo los Ajá. dos temas anteriores De Sonny Terry Willy Dixon Compositor de este tema que nos presenta ahora Gaisca, Sponfuck Pues... acabaral con trabajo y por cierto que sonaba con muy rítmico eh, por supuesto por supuesto si sí. en este caso vamos con spoonful una versión de tan solo no llega ni a 3 minutos de nuestra soul sister eta james Not a night, not a fork, but a spoon Baby, it's good enough for me Men lie for that spoonful Yeah, women die for that spoonful You know they sigh for that spoonful yeah. el Spoonful de Eta James y alguien más que la acompañaba aquí según tenemos eh, nos dice Coco Taylor a los vocales Michael, Mr. Dynamite Robinson, guitar Eddie King, guitar Jerry Murphy, bajo y Clyde Youngblood Tyler eh, junior drums perdona, este es el siguiente tema No, esto es el, lo, que, lo que hemos escuchado eh, Pero mm. no me aparece Quien le acompañaba Que es lo que me gustaría decirlos Habrá que investigar A ver si el próximo día os lo puedo <ríe> decir Que no, que no Que este tema no hemos escuchado de Coco Taylor Es cierto, tiene razón Perdón, me estoy confundiendo Sí, hombre, sí Bueno, ya os he dicho ya Por ah, adelantado, adelantado los nombres adelantado. Los nombres ah, no, de los que van a sacar Coco Tyler Sí, ahora sí. Antes era Ty James. Bueno, en otra ocasión os digo que encantaba con Ty James. Vale. Me estoy poniendo hasta colorado, casi. ¡Qué fallo, por Dios! No, no, no. no. Eh, era por corregir un poquito... Eh, sí, sí, no, no, me corregido bien. Sí, es que tenía el disco inadecuado en la mano. Bueno, pues sí, ahora sí que vamos con Coco ahora Taylor. Con Coco sí, y lo que decíamos el Dana Mike Robinson, Eddie King, Jerry Murphy y Clyde Youngblood eh, Tyler Jr., ...son los que van a tocar este tema de Coco Taylor... ...que está totalmente contrapuesto a la voz de, de Eta James... Eh, ...por eso los he traído, porque una es de un estilo... ...la otra es de otro estilo totalmente vocal, diferente. totalmente diferente... Uh -huh. ...y entonces pues bueno, eh, yo conozco quien amaba a Eta James... ...y odiaba a Coco Taylor... Yo amo a las, a las dos. dos. Hay cámara a las sí. dos, no, a mí, no se puede oír ni a una ni a otra. A mí me gustan las dos, una con su voz y las dos tienen calidad aquí Sin Chile. Con chiling. su voz eh, de una manera y la otra de otra, ¿no? A mí Coco Taylor pues la verdad, aunque tenga una voz pues muy muy muy bisteral, a mí me encanta. Y vamos eh, hoy he elegido el tema este de un disco que está grabado en directo, Coco Taylor and the Blues Machine. Eh, como no? Grabado en Chicago Esto está grabado sí, sí. Pues Directo sí, Chicago, en Chicago, Chicago, ¿verdad? Sí, y es de... ¿Aquí qué pone? A ver, a ver ¡Oh! ¡Aligator! Casualidades de la vida. Os juro, querida Alligator, audiencia Que esto no estaba planeado ¿eh? sí, Aquí, sí. Eh, a ver, eh, os cuento Gaisca, yo siempre le mando Un mensaje a Gaisca, digo, Gaisca, me tienes que traer Dos temas Y para que veáis, aquí somos libres muy libres y requete libres el Gaizca, hombre, siguiendo unos parámetros blueseros, no va a traer aquí a Miguel Bosé o pues regato no, pues alguna cosa No, bolsa no, no porque es otro estilo. Nosotros es pero estilo. siempre ni quitamos y ponemos, ¿eh? Bueno, es otro estilo, ya, ya, pero siempre siguiendo unos parámetros blueseros, digo Gaizca, un par de temas, a veces hasta tres. Sí. Y a casualidad nos ha traído un tema Publicado en sello Aligato Records. Pues y... aquí le tenemos al cocodrilillo, ¿verdad? Cocodrilo... ¿Eh? Al cocodrilillo... Al Aligato. Eh, eso es, eso ahí, es. Ahí lo tenemos, sí. ¿Cómo se titula el tema? Ahí el tema claro. se titula... Come to Mama. Taylor, y de, de esta manera dejamos también la sección del Rincón del Blues de Gaisca Y vamos a intentar meter los dos últimos temas Aquí el, el tema es que claro, los discos de los años 70 Los temas duraban 4 o 5 minutillos de media Y lo estamos comprobando en, en todos estos en los discos que hemos traído Y algunos que no hemos podido pinchar Bueno, para otra ocasión tenemos motivo para hacerlo Bien Vamos a intentar meter los dos últimos temas, esta vez a cargo del artista, otro de los artistas que engrosaba, que engrosaban el catálogo de Aliados Records, Son Shields. Eh, su padre invirtió en un modesto local, Dipsy Doodle, combinación de Timba y Bar, donde eh, Shields pudo escuchar a bluesman, que posteriormente triunfarían a nivel internacional. Cuando tenía 13 años, Shields era un baterista consumado y tocaba con muchos de los artistas que llegaron a través de, de ese local de Dipsy Doodle, como por ejemplo, a ver si suena, Albert King, por cierto, con quien grabó el álbum Stax Live Weep y Blues Power. Más tarde se pasó a la guitarra donde tuvo como profesores a Il Hooker y el, y el propio Albert King. El tema que vamos a escuchar del titulado... Mother In Law Blues Oh, the morning, I heard the rothos crying for day. It was early in the morning I heard the rothos crying for day. I look out a window are telling her mother Bueno, pues este tema que hemos escuchado Mother in Love Blues de Son Seals, el título del disco publicado en el año 1973 en el sello Alligator, al que estamos dedicando este programa de Cales Calesoul de Son Seals Blues Band, y ya vamos a despedirnos con otro tema de este de este LP. Eh, por cierto, Que eh, os comento Estoy aquí con mis apuntes Es un álbum lanzado Como os digo, en el 73 eh, Incluye dos de sus temas Más famosos De Sound Seals Como eran Your Love is Like a Cancer Y Hot Sauce eh, Se tituló de Sound Seals Blues Band Aunque hay que decir que Bueno, esta Blues Band no era una banda estable Los ensayos Por cierto se hicieron en la tintorería de un amigo de sis se grabó el álbum en dos sesiones de cinco horas cada noche y se hicieron varias tomas en directos de cada tema y de, de cada de cada toma pues se eligió la mejor y nosotros hemos elegido uno de los mejores temas a nuestro entender de este álbum y que sirve para despedirnos da esta sesión de blues que te ha parecido que Pues me ha parecido muy bien la verdad, ha sido muy entretenida, de todas formas no me quejo nunca Bueno, que pero yo yo sabía que era estábamos en tu un poco en tu terreno. en tu terreno, Sí, la verdad es que sí, bueno, más bien ha sido rhythm and blues. Eh bueno, siempre me han gustado esas guitarras, siempre me ha gustado esas armónicas, la slide, de la armónica la por armónica, supuesto, así de Sonny Terry, de sí. Charlie Musselwhite. Sí, sí, sí, sí, sí, son gente buenísima a la cual pues eh, yo creo hay que hay que mirar de vez en cuando. Y sí, de vez en cuando incluso a menudo a menudo yo creo que eso es bueno digo porque hay que sí, que a... siempre instruye ¿no? de, es. nunca acabas eh, nunca siempre siempre sacas algo eh, eh, eh, en, en lo que pensar ¿no? uh -huh. todo, siempre te dan siempre te dan un margen después de muchas horas que hayas escuchado aún y todo tener un margen para escucharlos y siempre es agradable te agradezco gracias Seguiremos, seguiremos con más temas. Me alegro. Blueseros. Eh, The Sound Seals Blues Band. Hasta la semana que viene. Y el tema que vamos a escuchar eh, se titula Luck Now Baby. Sed buenos. Well, look now, baby. Baby, look what you have done. Look what you have done You are made me love you And now your man has come Well, tell me, baby If you don't want me no more